Ezequiel, capítulo quince. Jerusalén es como una vid inútil Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, ¿Qué es la madera de la vid más que cualquier otra madera? ¿Qué es el sarmiento entre los árboles del bosque? ¿Tomarán de é l y a madera para hacer alguna obra? ¿Tomarán de ella una estaca para colgar en ella alguna cosa? He aquí e x puesta en el fuego para ser consumida. Sus dos extremos consumió el fuego y la parte del medio se quemó. ¿Servirá para obra alguna? He aquí que cuando estaba entera no servía para obra alguna. a c u a n t o menos después que el fuego la hubiere consumido y fuere quemada? servirá más para obra alguna? Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor. Como la madera de la vid entre e los árboles del bosque, la cual dí al fuego para que la consumiese, así haré a los moradores de j e r u s a l é n Y pondré mi rostro contra ellos, aunque del fuego se escaparon, fuego los consumirá. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando pusiere mi rostro contra ellos. Y convertiré la tierra en asolamiento, por cuanto cometieron prevaricación, dice Jehová el Señor.